Estamos en comunicación telefónica nuevamente con Rodrigo Barrios, responsable del Movimiento Vita aquí en José C. Paz. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Dani. Buenos días. La verdad que muy bien. Bueno, contanos cómo vivieron. La, el viernes pasado hablábamos, en la previa estaban preparándose para eh, participar de esta enorme movilización. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió efectivamente allí después de los discursos y también eh, con el proyecto, que en definitiva no llegó en tiempo y forma al Congreso ese día? Bueno la, la movilización como dijimos fue como se venía palpitando fue muy grande la verdad que nosotros poder llegar a encontrarnos con la columna de nuestros compañeros nos costó muchísimo eh, la verdad que había mucha gente en, en capital siendo la movilización uh -huh. eh, muy plural muy plural eh tanto y que por eso como nos costaba llegar a la, a la columna misma que veía organizaciones de otros de otros sectores todos mezclados eh. Con, en, con distintos distintas distintas organizaciones distintos gresmios eh, que lo que eso, eso se produjo porque por la masidad que, que hubo de gente uh -huh. el acto fue muy rápido la verdad que fue muy puntual eh, eso lo que trajo fue que no pudieron llegar a entrar muchas todas las columnas que faltaban a la plaza hay una foto muy linda de la mitad más de la mitad de la plaza llena mm. pero te aseguro que si se atrasaba un poco más el acto la plaza iba iba a estar completamente llena porque nosotros mismos llegamos cuando estaba hablando el gringo Castro de la CETEP mm -hmm. y y bueno ya todavía faltaba entrar gente y, y el acto terminó pero lo importante es que se vio en, en la masividad se vio se ve igual uno cuando concentra el 9 de julio tanto para la plaza de mano yo iba a Congreso, eh, la gente y sobre todo el gobierno sabe muy bien cuántos son la gente que está en la calle y cuánto no. Mm. si tiene la masividad creo que fue un éxito, en la pluralidad también, eh, como hablábamos la otra vez, movilizar con los gremios es un proceso histórico. Mm. Y respecto a lo, la ley del no parlamentario, bueno, la democracia, como decimos nosotros, liberal burguesa tiene estas cosas que no tienen la velocidad que a uno le gustaría, pero, bueno, se están trabajando mucho, usted me estaba hablando con compañeros de diputados para ver cómo estaba el tema, y, bueno, lo que haga, están tratando de hacer todo lo posible de poder tratarlo antes de que vengan las extraordinarias, mm. y es que van a venir las extraordinarias. Claro, claro. La voluntad está, eh, la voluntad de, la, de los distintos sectores de la oposición eh, está. Eh, hay mucho hay muchos mucho sectores, hay mucha presión desde el gobierno, Eh y también de los medios de comunicación de querer menospreciar una una ley eh, que que claramente está mostrando el conflicto social el, el sufrimiento de la gente que está, que está pasando eh la capa de clarín diciendo que nos estamos pidiendo más planes eh, achicando eh, reduciendo toda una ley donde estamos plasmando y que ya vamos un año de gestión y que han decretado de emergencia de todo tipo, y que en lo social todavía nadie tomaron medida más que continuar eh, las medidas que, que tenía el gobierno anterior en términos de lo social, eh, y que y no tomaron ninguna medida ni nueva ni creativa, ni, aunque reconocen la, la pobreza como, como lo viene haciendo Macri, Mm. Eh, como te decía, ni verdad, es un gobierno muy ofenso que no, no le importa reconocer, pueden reconocer mil cosas, pero no van a tomar una medida para poder eh superar esta situación. Mm. Ahora, ¿cómo sigue? el Porque el, fue evidentemente una demostración de, de fuerza la movilización del viernes, la presión al respecto de los sectores históricamente postreados por lo menos en estos últimos 10 eh, meses del gobierno de Cambiemos, se han tomado políticas en distintos sentidos, pero el, la economía informal, la economía popular, no ha llegado prácticamente nada o han llegado las consecuencias del, de las decisiones que se toman en otras áreas. Eh, ¿Cómo evaluaron, si es que lo evaluaron ya, cómo continúa este este reclamo, además Más de lo parlamentario no, nosotros vamos a seguir ahora se va a salir a, primero de los reivindicativos estamos peleando para poder tener un gremio que en personería gremial que nos permita poder representar y reconocerla a la economía popular estamos peleando para poder tener nuestra obra social, para poder darle dignidad y condiciones eh, como se si lo merecen a, a, la, a los trabajadores, a los compañeros del sector. Eh, y estamos trabajando en medidas para poder, eh, como decía una, una compañera, cuando se justa, cuando se toman medidas, eh, que toman decisiones de gobierno, históricamente siempre los, son más, los más humildes. Y la sangre siempre está de los más humildes. Y nosotros en Argentina, sobre todo, con todos los comodos y con toda la materia prima que nosotros tenemos, no vamos a permitir que la sangre se corra acá por hambre, por la miseria y el sufrimiento por no tener plazos de comida. Pero nosotros seguimos presionando para que garantizar mercadería, abrir comedores, merenderos, poder garantizar ahora en Navidad que puedan tener algo en la mesa en los sectores, en los sectores populares y dejar algo bien en claro. Eh, no sé si tuviste la oportunidad de ver a Emilio Persi con C5N, donde tuvo un debate con un economista de, del, del, PRO, mm. del PRO, donde ellos claramente plantean y dicen que la gente es desocupada eh, o que no tienen trabajo porque por, por elección. Que los que estudiamos alguna orientación en economía, sabemos, es una teoría liberal muy mm. antigua, donde consideran que uno no trabaja porque no quiere como que si nosotros no queremos tener de trabajo en blanco o que nosotros no queremos tener obra social, adinando, vacaciones, la verdad que escuchar eso eh, de sectores que hoy están gobernando, eh, en parte no dan lástima y en parte sabemos que están blanqueando una mirada histórica mm. de odio hacia un sector que, que, que ellos nunca quieren reconocer y que nosotros vamos a reconocer, Dani, porque no creemos que, que sufra más y queremos darle las condiciones mínimas y más de la mínima, porque mm. ya estamos mucho mejor que otros años anteriores, eh nuestros compañeros que vienen de de la resistencia, eh de la CGT, nuestros compañeros que vienen del Paque pasaron todo el, el los 90, los 2000, los piqueteros, hoy nosotros no queremos negociar eh solamente eh comida, o sustento, o subsidio, nosotros lo que queremos es trabajo y que nos reconozcan como trabajadores. Mm. Hasta ponemos en discusión la figura de desocupado. Claro. Ya no existe eso. No hay nadie que viva del aire. Todos hacen algo. Y aunque no me crea, cuesta mucho que muchos sectores entiendan ese concepto. Mm. Y entonces eh, nosotros continuamos en eso. Eh, sí, estamos trabajando, hay un sector... La CETEP es una prioridad enorme de compañeros que son que tienen su trabajo cartonero, enambulante, artesano, feriante, y también tenemos la rama de los programas sociales. Los programas sociales que tienen trabajo, nosotros también los representamos. Y a ello estamos a con eso también estamos peleando en el gobierno, estamos pidiendo de poder construir casa, de poder producir, de poder tener mejores condiciones y no solo estar raspando la vereda, que está perfecto, está bien, pero nosotros necesitamos que nuestros compañeros produzcan. Entonces, en eso también estamos luchando. tuvimos todo el año luchando con, con, contra eso. Se han logrado un par de experiencias que están pasando en Zona Sur. Hay compañeros de Argentina Trabaja eh, que están construyendo terminando de construir casas que quedaron de la gestión anterior y otras que están eh, contratando compañeros para poder construir casas. Y eso es un logro enorme, Dani. O en sea, el sector popular estamos demostrando que se puede eh, darnos la oportunidad. A veces cuando quieren hacer una medida de construcción o quieren hacer una obra pública, van y llevan a licitaciones que a empresas mega, mega millonarias, y a veces no nos dan la oportunidad a nosotros, que nosotros también podemos, con mucho menos, y hasta me animo a decir, la mitad de la plata que a veces piden eh, en, en esas licitaciones, poder lograr conseguir las construcciones y la obra pública eh, que, que, que demanden. En el panorama actual va a estar difícil porque la, la hora pública la ocupan los amigos, no por lo menos en, las, en algunas licitaciones que se vienen dando en esto en estos meses está eh, bien complejo. Rodrigo, te saco unos minutos de la, de la movilización del viernes pasado para hablar de la cuestión local. Ustedes la semana pasada, hace una semana exactamente, el lunes de la semana pasada comenzaron una campaña de junta de firmas en la Plaza Manuel Belgrano de José se Paz en defensa de eh, los centros de atención primaria, la salita de los barrios con participación de vecinos de Las Heras, si, si mal no tengo registro aquí. Bueno, ¿cuál fue la respuesta que en, en los vecinos que se iban cruzando con la actividad en la Plaza Manuel Belgrano? Primero, cuando nosotros eh, comenzamos con la radio abierta, una gran sorpresa, mm. porque como todo lo que se hace José C. Pai, de la gestión municipal, del de intendente Mario Dillín, eh, no, no se comunican las cosas, no hay... Nunca hay un debate privio, nunca hay eh un una línea de comunicación para poder decir lo que va a hacer todo lo hace con prepotencia eh prepotencia que nosotros cuestionamos y que no vamos a dejar avanzar y lo de la salita es algo que se venía hablando de principio de año y que no no estaba haciendo público mm. hasta es que y realmente todavía no lo hizo público mm. lo que nosotros tenemos reuniones con de, con de compañeros que trabajan en salitas en atención primaria y que tuvieron reunión con el señor intendente donde eh, él ya anunció el cierre de salita y también interpelando a algunos concejales donde saben que se ha pasado por el consejo deliberante eh, la, la, la, los proyectos de, de, de cierre de salita pero que tampoco te dan muchos muchos datos. Mm. Entonces, lo único lo único que sabemos es que las salitas se van a cerrar. ¿Cuántas? No sabemos, si todas o algunas. Mm. Nosotros lo que salimos a plantear, que es una locura, cerrar una sola salita eh y sobre todo con el argumento de eh que seis hospitales van a poder cubrir la salud primaria. Mm. Y acá hay que hacer un hay que hacer un hay, hay que pararse y hacer una aclaración importante. Nosotros estamos de acuerdo con los seis hospitales y que construyan todos los hospitales que quieran. Pero si van a ser hospitales, trabajan una temática de una, de patologías agudas, trabajan eh, enfermedades con cierta complejidad, que nada tiene que ver con atención claro. la atención primaria. La atención primaria, no decía nuestro médico Willy, que es el que atiende en la posta sanitaria de nosotros en el barrio, que más del 80% de las enfermedades eh, y de la patología se pueden diagnosticar y evitar desde la atención primaria. Eh, la salita es el contacto directo con el barrio, es el conocimiento de la población, es el trabajo en la prevención, es el que reparte las pastillas anticonceptivas, que es tan importante para para poder para nuestro para nuestro sector, para nuestro distrito. Eh, que también reparte los preservativos, el que reparte las leches que necesitan a la gente para poder amamantar o la leche para poder alimentarse, son los que te dan la explicación de cómo prevenir distintas enfermedades. O sea, eh, hay, hay estudios donde se han demostrado que se ha bajado la mortalidad infantil gracias a la atención primaria. Uh -huh. El promotor de, de, de salud que trabajaron en la gestión anterior lograron mo mover dígitos en, en de, respecto a la salud gracias a la prevención. entonces nosotros estamos viendo con mucha preocupación y, y viendo que si toman esta decisión de cerrar las salidas que sean lo que van a hacer es es ir cultivando un problema que vamos a tener a largo plazo muy serio respecto a la salud en José C. Paz. nosotros lo que estamos viendo es que esto de la continuidad de, de pensar a la salud en términos de negocio, como lo hizo lo hicieron en la gestión de Carilino, eh, el, el ex intendente de Maldina, sí. donde construyen hospitales con un sistema de atención eh, donde se centra en atender, atender eh, hacer estudios y esos estudios facturarlos en las obras sociales o al Ministerio de Salud. No hay un acompañamiento del profesional, del médico cabecera que, que venía acompañando y conocía tu, tu problemática. Eh, solamente es una cuestión de realizar estudios y poder despachar lo más rápido posible y la mayor cantidad posible de personas. Mm. Eso le genera una, un ingreso altísimo eh, de dinero y que eso nosotros lo podríamos discutir y no tenemos ningún problema, pero el, la propuesta de acá del intendente es hacer eso con los profesionales de la salita, a los cuales no van a pertenecer más a la municipalidad, Sino que estaría despidiendo una gran cantidad de trabajadores para transformarlo en monotributista con lo que significa ser monotributista uh -huh. perder un montón de derechos de laborales hasta la factura de la provincia de buenos aires para ahorrar los sueldos que van a tener de los de los docentes y la propuesta de eso es convertir las calitas en jardines que es necesario construir jardines claro. pero no podés estar eh, emparchando un problema de educación como el que teníamos hoy de in inicial de, de jardines que son necesarios a costa de destruir la salud de de, de de los barrios y como te decía, llevar a una problemática enorme eh a, a largo y corto plazo. Uh -huh. Porque nosotros decimos, ¿cómo hacemos para llegar a los seis hospitales que tiene? Si no hay ambulancia que pueda cubrir todo el distrito, ¿cómo hacemos para poder llegar a esos seis hospitales si la calle está en rota, los servicios públicos no funcionan las 24 horas, uh -huh. Eh la verdad que estamos vi con mucha preocupación todo el sistema de salud que se quiere plantear Bien. hoy nosotros paramos defendiendo las salida verdad uh -huh. verdad como decía estuvimos con vecinos de las ceas y estamos recorriendo distintas salitas y estamos consiguiendo eh, la adhesión de, de varias. El problema que tenemos es que los que trabajan eh, no se pueden exponer porque están uh -huh. en juego después del trabajo de ellos. Uh -huh. Pero bueno, tuvimos reunión también con la Fico, la Sociedad de Fomento, Manuel Belgrano, donde ellos también ven con mucha preocupación esto y que van a empezar a acompañar. Eh, donde quedamos en poder seguir el este martes, vamos a realizar a las 17 horas otra otra junta de firma, donde va a estar la FEDRE, va a estar su de Fomento y vamos a estar viendo si podemos conseguir más salidas que se sumen. A los vecinos le decimos que está bien, nosotros somos el Movimiento Vita, pero que esto lo estamos haciendo sin bandera, uh -huh. y queremos que se sumen todos los espacios posibles. Mañana, Rodrigo, entonces, ¿dónde se van a juntar? ¿Dónde van a ser esta radio abierta? Esta radio abierta va a ser en la Plaza Manuel de Grano, a las 17 horas. Vamos a estar juntando firmas, que es lo que estamos viviendo, haciendo, uh -huh. y estamos haciendo dos cosas, estamos juntando firmas para que mostrar el descontento, Y también estamos pidiendo eh, que se sumen gente que quieren colaborar uh -huh. y ir a representar a la salita uh -huh. nosotros entendemos que los trabajadores de la salita se ven expuestos a, ante esta situación, pero nosotros decimos que a los vecinos que quieren defenderla uh -huh. los que no tenemos ninguna dependencia con el municipio eh a ellos son los que nosotros le pedimos que se comprometan y que representen a la salita. Uh -huh. Sí, salita que acá, y que y hay algo que mucho más grave todavía, que cerrando la salita están cerrando parte de la historia y la identidad de de, de, del barrio. Uh -huh. Y eso, la verdad que cuesta mucho recuperar. Uh -huh. La historia del barrio representada en la salita y la confianza en la, en la salud es muy importante. y La confianza se hace con el tiempo. Y cerrarlo de golpe para poder pasar a hacer un número en un hospital no es la respuesta de la salud que nosotros queremos para el distrito. Bien, Rodrigo, clarísimo. Mañana vamos a estar entonces acompañando esta jornada de radio abierta a las 5 de la tarde en la plaza, bueno, sumándonos también a, a este reclamo y a esta defensa del centro de salud. Te agradecemos esta minuto te mandamos un abrazo grande. Bueno, Mario, muchas gracias por todo.